Riochak, Bidasoaaldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8etatik arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak berriz ere gaituzue zuekin, beste azke, azke azken bat gehiago e, hartzaldeko zortziak eta oren txe bertan aztera doa mundu hotxak. E, gaur eh, latin amerikako eta kolombiako E, goari buruz zitz egingo dugu e, Manuel Rodriguez e, Manuel Rodriguez ekinbera e, Europan zehar j bat egiten ari da azkeneko bile batetan zehar eta talzitxo bat egin digu hemen ananttzeti erretian. <mintyana> e, Ondoren programaren amaieran, Eh, andoni gure Barcelonako korrespondentarekin hitz egingo du Al imperialismo iru-bebikoitza-erriotxak.info Antxeta irratia eh, Ba, esan bezala, hemen dugu gaur gurekin Manuel Rodríguez eh, Buenas tardes, Manuel Muy buenas tardes eh, Y bueno, encantado de estar por estas tierras Igualmente eh, nada pues eh, queríamos empezar así un poco preguntándote eh, un poco sobre la situación de, de colombia este este estado que, que se está cada vez más rodeado de, de otros países que est están dando un proceso de cambio de, de reforma social mientras este este país que queda un poco aislado ¿no? estancado en ese, en ese capitalismo qué es lo que está pasando en, en colombia bueno en colombia hay eh... Eh, podríamos calificar que, eh, eh, más allá de que quienes hoy detentan el, el poder allí, el control del gobierno y de las instituciones, hablen de que salimos de un estado fallido y que posterior al gobierno de Álvaro Uribe se ha vuelto a retomar la sendera, el sendero de la Eh, seguridad y de las posibilidades de inversión y de generación de empleo. Eh, más allá de eso, yo creo que, que inclusive no sólo el caso de Colombia, sino que dentro de lo que pudiéramos llamar eh, mm, hacer una lectura de Colombia desde Colombia, no podríamos... Eh, Eh, objetivizarla eh, si no miramos en qué contexto en qué momento eh, eh, histórico vive eh, la humanidad en estos momentos me acuerdo de una frase de un profesor de un maestro mío que me decía eh, Colombia no es el mundo eh, el mundo no es Colombia pero hay una cuestión que no tiene discusión y es que Colombia está en el mundo y en este mundo para un poco después aterrizar, si se quiere, la particularidad de Colombia, no solo Colombia, sino eh, eh, ese sistema de estados eh, democráticos, como lo llaman democráticos liberal, de corte liberal burgués, eh, de todos estos estados que han sustentado su existencia sobre la propiedad privada, sobre la democracia representativa y sobre unas leyes que no hacen otra cosa que eh, legalizar una estructura absolutamente injusta, a, han entrado en, en, en, en una crisis profunda, que es lo que algunos denominan de manera más genérica, la crisis eh, global del capitalismo, y donde Colombia no es la excepción. Obviamente que allí se marcan unas particularidades eh, eh, en la forma como... Eh, el modelo eh, imperante eh, imperialista pero que hoy desde el, el punto de vista de globalización capitalista se ha denominado neoliberal ha entrado con una fuerza mayor que en otras latitudes y con una forma aún más violenta que en otras latitudes en términos de eh, eliminación física directa de todos aquellos que con los contraponemos a la aplicación de entre comillas dicho modelo de desarrollo en donde el movimiento sindical es uno de los que desde el punto de vista del costo que ha tenido en el medido por el número de asesinatos es bastante grande pero no solo el, eh, eh, a los sindicalistas sino a los luchadores populares en general campesinos, estudiantes, eh, afros, movimientos indígenas que desde no de ahora, sino desde de un tiempo ya muy largo, han librado una batalla de en Colombia por conquistar no un espacio democrático burgués, sino un espacio realmente eh, democrático en términos de transformaciones sociales profundas y en términos de una auténtica función social de otro tipo de Estado o de otro tipo de organización Ojalá inclusive, hoy se podría cuestionar que el Estado eh, no sería la única forma de organizar una sociedad. Eh, hoy hay unos eh, procesos de, de transformación en marcha en América Latina que si bien se hace desde de Estados, va más allá de esa concepción y de ese marco y yo creo que nos estamos integrando, eh, somos los pueblos. Eh, en Colombia, como le decía, evidentemente hay una y eh, un una forma que algunos llamarían hace algún tiempo decían en colombia llegó una narcodemocradura hoy podemos decir que en colombia lo que se estela se agencia se reafirma es una para narcodemocradura que bueno que si lo pongo a explicar palabra por palabra daremos un poco con la definición de qué es lo que en este momento como poder se estableció en Colombia un poder eh, de corte mafioso, de corte fascista, de corte proimperialista, eh, eh, qué agencia a su vez una política eh, eh, neoliberaal ultranza y una liquidación eh, sin miramientos de los contradictores que del movimiento social y popular se han levantado allí. La guerra en Colombia eh, en última lleva bastante tiempo, eh, algunos la medimos desde el año 48 hasta la fecha para no meternos en situaciones anteriores a, a, a este punto eh, histórico, pero podríamos decir que desde la tal independencia, de luego de la salvaje y, y feroz conquista, española entre otras cosas y su posterior coloniaje desde cuando Bolívar soñó una América libre en otras condiciones hasta el día de hoy no ha cesado una eh, represión sistemática que adquiere distintas formas y distintos ritmos y que en la última etapa se ha llamado la paramilitarización del país pero en el año 48 también hubo otra forma de paramilitarización con costos En, en en número de víctimas bastante elevado, del 48 al 53 en Colombia hubo por razones políticas 300.000 asesinatos y de ahí a la fecha eh, más o menos se tiene un promedio porque es lastimoso decir así meterlo en términos per cápitas año por año de 40.000 asesinatos por año. Es, cuando te refieres a la paramilitarización del país... De... De, de, digo de, los, de, de la liquidación de población en general en el país, del régimen que ha sido instaurado desde de esa fecha hasta hoy, que hoy eh, fácilmente eh, la fiscalía ahora hace poco de, eh, sacaba a ellos mismos una cifra cercana en los últimos 10 años a 175.000 asesinatos producidos por los paramilitares que en últimas es el brazo armado de la oligarquía eh, colombiana de los industriales colombianos, de los terratenientes colombianos que para apuntalar eh, y, y profundizar su, su dominio y, y la prolongación de sus beneficios ah, no les bastó con, con que el Estado a través de las fuerzas regulares y represivas del mismo, les hiciera su tarea de represión, sino que eh, consiguieron agenciar un ejército privado que ha ocasionado un daño enorme, sobre todo en, en, en lo que significa eh, eh, en lo sistemático de su ejecución, eh, meter en la psiquis del pueblo colombiano un terror y un temor y un miedo profundo a buscar un camino y una salida, pero... Eh, a pesar de todo eso en Colombia se sigue eh, luchando se sigue combatiendo desde múltiples sectores de diferentes regiones y así no les guste a muchos eh, combinando distintas formas de lucha que no aparecen porque eh, fueron situaciones de respuesta violenta de los pueblos sino más bien mecanismos de defensa desde el pueblo ante tanta agresión un poco ya de, de larga data y que no han dejado un camino distinto a que ciertos grupos de colombianos hayan optado por caminos eh, distintos a los que ellos desde el punto de vista, entre comillas, democrático ofrecen. Así que Colombia es un ejercicio permanente de, de lucha y de confrontación, es un punto neurálgico en este momento para América Latina desde el punto de vista de que el imperialismo ha visto como eh, eh, los distintos procesos de respuesta social y popular de América Latina le han ido desgajando lo que algunos llaman su patio trasero y ha metido y afianzado sus garras aún más en Colombia tal vez como el último bastión que les queda eh, absolutamente incondicional desde el punto de vista de la burguesía entregu entreguista que tenemos en Colombia para eh, a través de bases militares, a través de su modelo político Eh, ...de agenciar posibles invasiones a otros países... ...tiene a Colombia como eh, ya algunos lo han definido... ...el Israel de América Latina... ...pero eh, a pesar de esas circunstancias... Eh, eh, ...como le digo, en Colombia hay un pueblo... ...que se resiste a ello... ...que vence el miedo en algunas circunstancias... ...y que sin lugar a dudas... Eh, ...más temprano que tarde... Seguirá el camino de respuesta que ha dado el pueblo de Venezuela, el pueblo de Bolivia, el pueblo eh, de Ecuador, el pueblo de Nicaragua, con el bello ejemplo siempre de nuestra gloriosa revolución cubana en el entendido de que somos una sola patria, como lo soñó Bolívar, en el entendido de que estamos defendiendo ya ahora más que un país o un territorio determinado como Estado, una integración desde los pueblos en una América libre y soberana, desde el río bravo hasta la patagonia y yo creo que ese proceso eh, se inició para no detenerse que es un proceso que va a costar pero que igual también avanza a pesar de muchos tropiezos de muchas pruebas y errores que evidentemente cometemos en la construcción de ese proceso que evidentemente nos estamos dando cuenta que son más las similitudes más las cosas que nos juntan que las que nos desunen en américa latina que efectivamente eso de patria grande no es algo ilusorio, no es un sueño, no es una utopía, es una realidad inclusive desde la idiosincrasia, es eh, desde nuestra memoria histórica, desde nuestras potencialidades, desde la forma de construir desde allí un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo como efectivamente ya se ha comenzado a desarrollar, de construir una alternativa real que la hemos denominado alternativa real, Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que ha logrado en corto tiempo avances sustanciales en, en, en educación y salud que los republicanismos y que obviamente después las la transnacionalización de nuestros países y nuestras economías y nuestros estados jamás pudieron lograr con todas sus bondades que decían llevaba implícita sus modelos de desarrollo superar Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba superaron Cuba hace mucho tiempo y los otros después de este modelo de integración que han comenzado a desarrollar han superado su analfabetismo han vuelto a recuperar la soberanía eh, de, de, de sus territorios en cuanto a determinar qué hacer con sus recursos naturales ...le ponen si bien hay todavía fenómenos eh, capitalistas y empresas grandes de ese corte en esos países... ...por lo menos ya no son ellas las que ponen las condiciones de cómo se va a explotar un recurso... ...y de cómo van a distribuirse las ganancias y las utilidades de estos sectores de explotación... ...principalmente sectores primarios de la economía, en el sector eh, también de manera puntual extractivo minero hay un renacer eh, de sueños, de esperanzas, pero también de materializaciones, los casi 3 millones de operados en la operación Milagro, los 22 mil millones de dólares que se han hecho de comercio eh, en esta otra forma de, de, de integración, basados en la solidaridad, en la complementación, en una cooperación auténtica, en la aparición de un sistema único de compensación regional de pagos, para desligarnos del patrón dólar, que también es muy importante, en acuerdos de cooperación mutuos, bajo otra perspectiva, en esa ayuda que Cuba le hizo a la República Bolivariana de Venezuela, fundamentalmente con su recurso eh, in, de una vital importancia con ese capital humano médico, Eh, con esos profesores y con esos entrenadores deportivos y a su vez Venezuela retribuyendo a Cuba en el aspecto de los hidrocarburos no colocando esas transacciones desde el punto de vista comercial ni bajo eh, bajo ninguna apreciación eh, de leyes de mercado sino leyes de necesidades de los pueblos leyes eh, nacidas de, de las necesidades de los pueblos hay otra forma en América Latina que estamos abordando de construcción de modelos alternativos al capitalismo que creo que no deberían circunscribirse solo a América Latina sino que América Latina tal vez y nos demoramos inclusive un tiempo muy largo en responder a esta agresión neoliberal, a esta agresión imperial y que yo creo que la lección más grande que puede dar América Latina en el mundo y para el mundo hoy es sobre todo para las masas norteamericanas y europeas y japonesas a lo que llamamos desde allí o en alguna época se llamó desde allí el primer mundo que no hay necesidad de llegar a un punto de perderlo todo, casi todo para responder porque a nosotros nos tocó llegar a niveles de pauperización y de pobreza muy grandes para generar resistencias y después procesos de transformación alternativos yo creo que para las masas de europa para los pueblos de europa para los trabajadores de europa para pueblos que luchan por su independencia por su liberación y construir el socialismo desde acá como el pueblo fundamentalmente de euskal herría eh, lo que se ve en américa latina no tiene que verse tan lejano yo creo que son ejemplos concretos de otros seres humanos tan humanos como ustedes que comenzamos a recorrer otro camino, pero que allí nos costó, primero, muchos eh, mucho déficit y, y, en lo social y niveles de pobreza muy profundos para comenzar a responder. Yo creo que no hay que llegar a esos niveles de pauperización para responder. Yo creo que desde Europa, como te decía ahora, hay un acumulado histórico eh, muy grande e importante. Para nosotros mismos desde Latinoamérica, el hecho de que cuando nosotros abrevamos del, de, del pensamiento científico eh, del materialismo histórico del materialismo directo eh, dialéctico lo tomamos de los maestros de europa para nosotros es una referencia a la comuna de parís para nosotros es una referencia inclusive la revolución eh, francesa obviamente después traicionada para la burguesía al pueblo pero que cuando el pueblo se levanta eh, eh, eso fueron eh, fenómenos eh, que nosotros estudiamos para Después con esa teoría aplicarlo en concreto en nuestro en nuestra patria grande como le decía el sindicalismo inclusive de donde yo vengo yo soy sindicalista y nunca he dejado de serlo eh, a pesar de que ahora tengo un estatus de pensionista jamás me he olvidado de en donde se formaron las primeras organizaciones que lucharon por el capital, contra el capital, por mejorar sus condiciones de vida, así fuera desde un punto de vista reivindicativo que hoy, entre otras cosas, el sindicalismo tiene un papel muy importante que jugar, no solo para agenciar Eh, propuestas desde el plano de preservar sus derechos, sino de proponer eh, estructuralmente cambios en las sociedades en donde nos desenvolvemos, un sindicalismo más propositivo, un sindicalismo que mire a los problemas no de su fábrica o de sus trabajadores, sino a toda una masa de población, ojalá de un país o de un continente entero yo creo que el sindicalismo podría madurar, tiene la autoridad ...porque nosotros entre otras cosas somos los generadores de, de la riqueza que hoy el capitalismo se ha apoderado de manera eh, absolutamente no solo irracional sino estrafalaria y hasta cínica... ...y, y nosotros tomamos todas esas fuentes de, de, de Europa si se quiere, de muchos fenómenos que estudiamos de acá... ...y eso está acá, en la conciencia de los pueblos, está en la memoria y, y si hoy en día no aparecen por allí sobre la mesa... Yo creo que con pasar la mano de vez en cuando se, desempolvaría, de, se desempolvarían muchas historias bellas que desde aquí se dieron como respuesta a, la, a, a las formas de explotación que se hacían en las fábricas de Inglaterra, que se hacían en las hilanderías de, de Francia, las grandes luchas en Lyon, me acuerdo tanto... Todo eso se dio en Europa y a mí cuando me dicen que en Europa, ¿cómo vamos a responder si estamos muy apagados? Y de otra parte nos dicen, el capitalismo está en crisis. Hombre, si el capitalismo está en crisis, pues seríamos muy tontos de en la manera como algunos pretenden hacernos abordar la situación de que salvemos al capitalismo porque salvando al capitalismo nos salvamos nosotros nosotros. Cuando sabemos que la contradicción capital trabajo es absolutamente irreconciliable y un antagonismo que jamás lo podemos resolver solo cuando derrotemos a la clase dominante. El mundo en última no está dividido más allá de como a veces lo concebimos en muchos continentes, en muchos países, en muchas etnias, eh, eh, con muchos idiomas. El capital el mundo está dividido en mientras exista capitalismo en dos clases, la clase explotadora y la clase explotada. Así es que Hoy tenemos una posibilidad inmensa de juntar procesos, de mirar procesos, de que las luchas de las masas en cualquier parte del mundo tienen que revitalizarnos a los demás en donde nos encontremos. Que lo que se dio en el norte de África no se ha capitalizado hoy por otras estructuras de poder dominante allí. Que nosotros no queremos cambiar de nombres en, en, en el manejo de los gobiernos. Que nosotros lo que queremos cambiar son estructuras sociales, económicas y políticas. Que lo que nosotros queremos es transformar la propiedad privada en propiedad social, que lo que nosotros queremos es transformar esa propiedad social para que cumpla una auténtica función social, por supuesto. Eso hay que decirlo, eh, decirlo aquí en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos un poco que ser eh, eh, con la con la síntesis, por ejemplo, de Evo Morales, que plantea, oye, si no acabamos con el capitalismo, el capitalismo acaba con nosotros. Entonces, volviendo a eso de que si está en crisis... Ah, perfecto. Si está en crisis y de verdad está en crisis, profundicémosle la crisis. ¿Cómo le profundizamos la crisis al capitalismo? Con estos procesos de unidad, de integración de los pueblos desde abajo, con la formulación de otras alternativas distintas a la producción capitalista y fundamentalmente de corte neoliberal, que los trabajadores digamos que sectores estratégicos tienen que estar en manos de los pueblos, en qué forma se deben desarrollar las economías, cómo los crecimientos económicos per se no quieren decir transformación de las condiciones de vida de las poblaciones, sino que esos crecimientos económicos tienen que tener una redistribución concreta en las poblaciones. Eso tenemos que decirlo, ¿quiénes? Los trabajadores, porque los trabajadores somos los generadores de la riqueza. Y si somos los generadores de la riqueza, debemos decir cómo se debe distribuir la riqueza. Y si se debe distribuir la riqueza del mundo, tenemos que decirlo también cómo. Y esas discusiones, dijéramos, están están de muchas maneras, de muchas formas. Tal vez si juntásemos experiencias, si juntásemos siglos, si juntásemos eh, eh, todo este tipo de situaciones, si de verdad nos inseráramos y sintiéramos la solidaridad como un ejercicio humano elevado a una potencia sublimadora del ser humano, podemos darle la cara a esta humanidad que reclama que, O acabamos con el capitalismo o el capitalismo acaba con nosotros. Que el capitalismo evidentemente puede entrar en crisis si nosotros respondemos. Mientras nosotros le entreguemos nuestros derechos. Mientras nosotros conciliemos. Mientras nosotros digamos que nos desmontamos... De, de los derechos adquiridos además con mucho sacrificio, nosotros como sindicalismo, el sindicalismo no está autorizado hoy para entregarle al capitalismo derechos que costaron sangre, sudor y lágrima a muchas generaciones que nos antecedieron, esos derechos son sagrados, esos derechos son irrenunciables, no solo por lo que significan para nuestras vidas hoy, sino por el costo que significó para generaciones enteras poderle arrancar eso al capitalismo. Al capitalismo ya no hay que arrancarle más derechos, al capitalismo hay que arrancarle, decía alguna vez Fidel, la cabeza. Qué poco conocemos al capitalismo, decía alguna vez Fidel, decía, si, si el capitalismo nos pide una uña, se nos lleva la falange, si nos pide la falange, se nos lleva el dedo. Si si nos pide el dedo y se lo damos nos arranca la mano si nos pide la mano y se la damos nos arranca el brazo y si le pedimos y si nos pide el brazo nos arranca la cabeza no nosotros tenemos que ser conscientes que ante el capitalismo no podemos hacerle ninguna concesión que puede ser que objetivamente no tengamos la fuerza la correlación de fuerzas adecuada para tirarlo abajo todavía pero nosotros tenemos claro que no tenemos otra vía distinta a construir eso entonces al capitalismo lo que hay que hacerlo es acabarlo de, de de de que se profundice su crisis no dejándonos arrancar los derechos no dejando que los estados acaben el gasto y la función social que además no son concesiones del estado de derecho no son por eh, ciento eh, sesiones de la democracia burguesa esos derechos fueron arrancados por los pueblos y por los trabajadores por la por la que crisis económica mundial global ¿no? que se está dando en, todo, en todos los sitios ¿no? también en, en latinoamérica eso se está intentando aquí en, en europa se ve el proceso contrario ¿no? que se está dando en, en latinoamérica que se está acrecentando más el capitalismo salvaje contra contra esto contra estos recortes no también eso A ver, en eso del, del, del, del capitalismo salvaje, y eso lo teníamos nosotros a veces también en, en América en, eh, y en Colombia en particular, teníamos algunas discusiones cuando le poníamos adjetivos a lo que por esencia eh, no hay necesidad de colocarle ese apellido, el capitalismo por esencia es salvaje, porque cuando a veces nosotros calificamos al capitalismo de salvaje, pareciera que quedara una compuerta abierta para que hubiera otro tipo de capitalismo no salvaje, aunque a veces inclusive desde el punto de vista de discusiones ideológicas, cuando a veces nosotros encontramos algunas eh, debilidades conceptuales, entran por ahí. Entonces dice, ah, ¿no les gusta el capitalismo salvaje? Hagamos un capitalismo con rostro social, un capitalismo más humano. No. No por definición siquiera no, no es porque eh, bus, busquemos eh, a, eh, atribuirle una etimología de definición eh, enciclopédica al capitalismo no el capitalismo por esencia no es humano no es democrático no es eh, nunca podrá ser eh, distinto a lo que es o sea salvaje el capitalismo es salvaje como en Colombia a veces a nosotros nos decía decíamos en nuestros discursos, Que se acabe la guerra sucia. Yo en particular no conozco ninguna guerra limpia. Es decir, las guerras son sucias por esencia. Las, las guerras no tienen eh, la posibilidad de limpiarlas. Ahí entramos también a veces en contradicción con los tales derechos democráticos eh, logrados, por ejemplo, en términos de derecho internacional humanitario, eh, eh, que sería como humanizar la guerra, como que hubieran protocolos de humanización de un conflicto. Y, y, y yo también en la práctica veo que ningún conflicto se le puede eh, se le puede colocar como aderezo o colgarle lo humanitario. No, lo humanitario viene de otra fuente. lo humanitario viene desde, desde, desde, desde, desde esa clase eh, explotada en cualquier parte del mundo. lo humanitario no puede venir del salvaje. lo humanitario viene de lo humano y los humanos somos nosotros los pueblos somos nosotros los trabajadores somos nosotros los luchadores por otra patria por otras conquistas que algunas veces pareciera poético decir queremos la libertad y la independencia de euskal herría de colombia de palestina eh, de irlanda de tantos pueblos que desde de sus particularidades pero estamos luchando por lo mismo pero eh, la independencia no sólo frente a estado sino por la independencia sobre todo de la independencia Eh, económica por la independencia que nos puede proveer otro sistema de producción, una independencia que nos provee a su vez unos verdaderos derechos democráticos. Nosotros vivimos a veces enredados en los derechos democráticos eh, eh, de expresión, de libertad de prensa, eh, el derecho en abstracto al trabajo, el derecho, al, por ejemplo, en Colombia por constitución, reafirmado a veces con mucha jurisprudencia además que la corte constitucional que los tribunales que los jueces reafirman en sus sentencias la vida es sagrada e inviolable y todos los días desde ese estado que, que, que dice llevar a la práctica como ningún otro como guardián que debiera ser de una materialización concreta de esos derechos que se formales que contiene una constitución es ese mismo estructura de poder que dice que dice tener como como fuente de cabecera como eje fundamental de un estado social de derecho una constitución mata todos los días su ejército eh, asesina falsos positivos eh, asesinatos de dirigentes en toda la patria eh, el que primero viola todo eso es quien dice detentar el, el, el, el eh, quien dice ejemplificar con su actuar el, ¿A qué? el manejo ¿Qué te, a de qué te su... refieres un poco ¿con los falsos positivos los falsos positivos es eh, eh, una forma más que truculenta eh, una forma salvaje como no puede ser como decía ahora de otra forma que eh, eh, en la lucha planteada desde las fuerzas legales, regulares, eh, desde la legitimidad del, del, del Estado con su brazo coactivo, represivo, que son las fuerzas militares, que por constitución están est establecidas para salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos, así dice la constitución, eh, eh, bajo el gobierno de Uribe, Eh, para eh, dar una sensación de que se estaba ganando la guerra contra la insurgencia, entonces el al ejército se le generó un sistema de gratificaciones o de recompensas por las bajas que pudiera ocasionarle al, al enemigo guerrilla. Cuando el, eh, cosas como que ascensos, eh, recompensas en metálico, en dinero, o inclusive cosas tan sencillas como que un soldado eh, necesitaba eh, permisos eh, o conseguir un permiso un fin de semana para visitar a su familia, entonces se le decía, si usted va eh, da de baja tantos guerrilleros, se le da el permiso, si usted da de baja a determinado jefe con cierto nivel dentro de la subversión, usted será ascendido o va a tener una recompensa eh, en, en dinero. Cuando esas bajas no las podían ocasionar en combate directo con la guerrilla, se dieron a la tarea de reclutar en las ciudades y en los campos a los sectores más paupérrimos, a lo que en Colombia se ha llegado a acuñar con un término absolutamente doloroso para eh, eh, referirse un ser humano a otro ser humano, los llamados indigentes o, una palabra peor, desechables, que son las personas que que desde un punto de vista sociológico se le pueden llamar las excretas sociales lo que queda de la descomposición social o de que en términos de mar serían el lumpen que anda en las calles que anda prostituido que anda consumiendo drogas eh, los, los, los parias de nuestra sociedad como tú dices eran reclutados se les vestía de guerrilleros, los llevaban a un sitio y los asesinaban y los mostraban como bajas en combate de, del contradictor subversión. Es decir, hasta ya ha llegado pues eh, el estado social de derecho que existe en Colombia, la democracia colombiana. Y eso que hay otro fenómeno que se dio que no solo era eliminar de esta manera sectores de población que ellos asumen que no les va que no tienen doliente ya, que son personas como como ellos mismos las denominan, desechables que la misma sociedad le han vendido eh, el discurso de que como son desechables ojalá haya alguien que se haga cargo de ellos es decir es una cosa tan truculenta tan tan de un guión de cine negro o de cualquier cosa de esas y no de una realidad de un país como yo a veces no me canso de decirlo absolutamente bello como pueblo absolutamente bello como territorio absolutamente bello porque es un pueblo que a pesar de todo esto y de sufrir todo esto resiste y adquiere nuevas formas de confrontación y de organización que no nos merecemos pero ese tipo de de falsos positivos eh, denominaron eso falso positivo yo diría que en colombia más que un falso positivo colombia es una hay una verdad negativa y lo que queremos hacer no es ni un falso positivo sin, ni una verdad negativa sino una sin una verdad verdadera por muy pleonasmo que suena lo que yo esté diciendo eso lo que una verdad verdadera con una nueva eh, eh, estructura social y económica que tarde que temprano el pueblo colombiano eh, entrará en esa dinámica igual que el resto eh, de nuestros hermanos latinoamericanos ¿Y dónde se va un poco esa esperanza de cambio en, en colombia mediante que me en el camino el, el, el único camino que tienen los pueblos cuando buscan una salida el camino los pueblos tienen unas dinámicas en las en, las, en, la, en la evolución de las respuestas y en la eficacia de, de las mismas en pos de una transformación los pueblos dijéramos en una primera instancia tienen una etapa, dijéramos, de interpretación de lo que está sucediendo cuando sabe cuando viven en carne propia eh, eh, los efectos de un modelo diabólico y demoledor como este al que tú ya has llamado capitalismo salvaje pero que es el capitalismo aplicado en determinadas partes por las condiciones que se dan allí eh, entra en una etapa de resistencia son resistencias primero aisladas son resistencias de eh, Eh, aún de pronto no muy claras en qué quieren, eh, eh, a, a diferencia de lo que están recibiendo, pero que comienzan a generar eh, un no a lo que se les está dando. Y de ahí pasan a una etapa uh, alternativa, propositiva, que es donde están algunos países de América Latina. Yo dijera que en Colombia está en una etapa ya muy larga, pero de resistencia pero que en cualquier momento puede saltar a una etapa de que si esa resistencia se logra articular a nivel más amplio, que es efectivamente lo que la burguesía y el imperialismo norteamericano han impedido hasta hoy, con su política de sistemática de genocidio a la población colombiana y a sus dirigentes, porque ellos saben muy bien que si en Colombia la atomización de las luchas llegan a coger un centro común, Eh, ...Colombia como cualquier país sale adelante... ...las la respuestas de los pueblos... Eh, ...primero parece que no pasa nada... ...primero parece que como que aceptamos la situación... ...parece que no hay un conformismo... ...pero yo diría que ninguna persona en el mundo... ...puede estar conforme cuando su nivel de vida se va... ...de para atrás... ...que lo que no encuentra es la forma como expresarla... ...pero que cuando comienza a encontrar la forma de expresión... ...de resistir... ...y luego de resistir... ...de buscar una alternativa diferente los pueblos son incontenibles son fuerzas que no que no pueden ser eh, en un momento dado reprimidas cuando logran una, unos niveles de coordinación de consolidación y de masificación que, que no se pueden parar eh, eh, eh, el fenómeno de, de, de bolivia los fenómenos de venezuela los fenómenos de de ecuador son fenómenos que no los pudo para la burguesía ni los pudo para el imperialismo eh, eh, en, en ecuador había base militar eh, norteamericana y siendo un país ecuador que tengo un punto de vista geopolítico o de peso específico en el mundo pareciera no tener ninguna fuerza ...capaz de anteponerse ante el proyecto imperialista y resulta que con la movilización de masas que hubo en un momento en Ecuador... ...impusieron un gobierno de, de concepción y de estirpe y de esencia popular, más que hablar de que del presidente como tal, de Correa... Y con un proyecto desde con un proyecto y un programa de gobierno desde ecuador un país tan pequeño le dice a Estados Unidos aún en campaña electoral todavía sin ser presidente esas bases apenas yo sea presidente no se renueva la, la, la licencia para que estén allí se tienen que ir y que Estados Unidos un país tan chiquito le diga ya no ya no puedo tener la, hoy en día eso significa que las masas y sí pesan mucho cuando están decididas a un cambio y que por muy pequeño que pareciera un país y que por muy pequeñas eh, cuantitativamente que pudiera ser las masas pero que cuando esas unificadamente desbordan los márgenes de represión también pueden poner contra la pared no sólo a las burguesías nacionales sino al imperialismo mismo hay muchos ejemplos en el mundo donde el imperialismo eh, con, con procesos de resistencia heroicos ha, ha sido puesto contra la pared y si ha tenido que ir Para hablar de Vietnam, para hablar de otras partes, para hablar del mismo Afganistán, para hablar del mismo Irak, para hablar de por qué no ha podido, a pesar de su potencia, entrar en Irán como ha querido, a pesar de ser el hegemón del mundo, por qué no ha podido entrar en Corea. Claro que podrá entrar, pero si, se, si, si las masas dejan de movilizarse. O si países que generan un equilibrio como China ceden, a pesar de las muchas consideraciones que podamos de ter, tener de China, ceden en, eh, en, en la posibilidad de contraponerse a los deseos del imperialismo. O un Brasil en Sudamérica, eh, el peso que tiene Brasil, con todas las diferencias que puede haber con los procesos de, de Venezuela y todo eso, eh, eh, Brasil, aún con una burguesía que tiene poder, pero también con un pueblo que también ha adquirido un avance, ...aún con un Lula limitado, pero también con, eh, con una contraposición a las políticas de Estados Unidos... ...por lo menos en esta región, están parando eh, con, con, con, con pesos, con contrapesos, posibilidades al menos en cierto tiempo. Es posible que después, y, y lo van a buscar por otras vías, busquen por ejemplo agredir a Venezuela pero por ejemplo ahora si en Perú el proceso se eh, adquiere una dinámica distinta con Ollanta a la que tiene con Alan, cada vez, como tú decías, eh, Colombia va quedando más sola como una postura eh, abiertamente desde el gobierno proclive a las políticas imperiales y como te decía, si Colombia está en el mundo, pues mm, eh, el mundo incide también en Colombia y lo de Colombia incide en el mundo, pero en América Latina con más razón y en Sudamérica aún con más razón y Estados Unidos lo entiende perfectamente, que dijéramos es como Colombia su último eslabón, en Colombia se juega mucho para el imperialismo y para la suerte de América Latina, por eso no es que en Colombia no se luche, porque yo si sí hago esta exposición, me dirán, pero si en Colombia se lucha tanto porque no tiene el nivel eh, de, de proceso como el que tiene Venezuela, y entonces eh, un, uno mismo diría, eh, y, y entonces... Eh, Eh, porque en, en, en, en esta parte del mundo con la, con la represión que hay con el, los niveles de resistencia de Euskal Herria no hemos tenido ya un logro de independencia el, el resultado como, sí, como tal no quiere decir que no se luche sino que las burguesías, los imperialismos, el capitalismo como tal en su dimensión eh, represiva sabe que hay pueblos a los cuales pareciera que son determinantes a la hora de que si lo sueltan un poquito pueden dar ese salto y por lo tanto arrecian en su represión, pero en Colombia se lucha yo tal vez que diría más que en cualquier parte de América Latina, como aquí, aquí en Europa yo diría no porque esté aquí ni como una condescendencia de la invitación al programa, uno podría decir que desde Euskal Herria como pueblo se lucha más que en cualquier otra parte de Europa y el resultado pues será... Se dará en la perseverancia, se verá en, en muchas eh, circunstancias que ustedes mejor que yo desde acá sabrán articular para sacar adelante el proceso de independencia. Y de independencia no solo frente a los estados opresores francés y español sino también de un salto en la construcción del socialismo desde europa que definitivamente se enlazará se interconectará y se integrará a los procesos que también hay en otras partes del mundo y por supuesto a los que están en américa latina pero siempre con base en, en las masas en, en sí, esa gente que sin tiene... masas no hay nada con las masas todos y las masas nada. Hay alguien que dijo que compartido partido todo, sin partido nada, pero hoy, ante la ausencia de partidos fuertes, estamos en un proceso que pasa por las masas y las masas después, en una cualificación, eh, formarán, para mí, nuevas direcciones y partidos que de verdad sean eh, no representativos, sino parte consustancial de, de las masas, porque tenemos que dar un salto de la democracia representativa también nosotros de paso a la democracia participativa partidos de participación popular directa nada de esas cosas que ya sabemos que no las cumplen ni ellos, las leyes burguesas no las cumplen ellos si yo me pudiera hablar aquí de, de, de, de, de, del derecho procesal que a mí me enseñaron en alguna vez de Cesare de Becaría de los delitos y de las penas que diría hoy cuando Estados Unidos A nosotros nos dijeron como una gran conquista el derecho de defensa, el debido proceso y abiertamente dicen ante el mundo que Osama Bin Laden, si es cierto o no que lo mataron, no tenían un arma encima, que en vivo y en directo eh, eh, transmitieron la ejecución de una persona violando una soberanía nacional y fuera de eso que lograron la ubicación a través de una denuncia que se logró a través de una tortura. Si ese es el, pa el país que nos dice que quiere llevar democracia y derechos humanos y que abiertamente a su propia legalidad, a las conquistas burguesas desde el punto de vista de los derechos y aplicadas en lo penal, violó todo los debidos procesos de derechos de defensa breve. breve así fueron un juicio breve y sumario donde hacen ejecuciones en vivo y en directo y acepta la tortura como práctica para en un interrogatorio adquirir cosas que les interesan. Y si en el mundo ha hecho lo que ha hecho con los pueblos, con las economías, con los recursos naturales, no, definitivamente nosotros por lo menos o quien está aquí no quiere eso. Y yo sé que los pueblos tampoco quieren eso y que los pueblos sí dan la respuesta y que para eso nos tenemos que preparar, por supuesto, y articular de la mejor manera todo todas estas respuestas a subrayar esa, esa importancia de la lucha, ¿no? de, de los pueblos que tienen que dar ese salto, o sea, dejar de una vez por todas este, este sistema que hace más que oprimirnos y, y al final, lo que decía, lo que decías de Bonmórales, ¿no? que al final no acabará con nosotros el, el mismo sistema del capitalismo, ¿no? Correcto. Entonces, un poco con esa Eh, esa conclusión no pues ahora sí, sí. Lo, lo único es que claro para, para nosotros y para ustedes aquí como luchadores desde euskal herrías sabemos eso sí que eso no es fácil que eso no se da de un día para otro y que en lugar de lo que hace el capitalismo de pedir los sacrificios para salvarlo porque mejor no seguimos dando los sacrificios por la construcción de otra sociedad creo que es más constructivo que el sacrificio, aún el de nuestras vidas, si es necesario, como muchas ya se han dado, si sí vale la pena, pero por una cosa distinta, si sí, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que aún falta, nos nos van a reprimir más, sabemos que aún nos van a, a aplicar su tal... Eh, política antiterrorista porque a ellos sí les da terror cuando los pueblos se levantan, por eso nos llaman terroristas entre otras cosas, porque les da terror que los pueblos se levanten y vayan en contraposición a sus verdaderos intereses. Entonces, sin más conclusión de decir que esto aparentemente como muy eh iluso, muy utópico, por lo menos yo considero que o lo hacemos o lo hacemos y que eso no es para mañana, es para ya, y que ya muchos pueblos arrancaron, y que sí es posible y que sí es verdad la construcción de otra sociedad y de otro mundo mejor, y por supuesto sin capitalismo, sin democracia representativa, y sin esas formas de estados que nos vendieron, y de democracias absolutamente sin contenidos y solamente de papel. Pues esperamos que así sea, y un placer estar aquí contigo Manuel, y... Volvemos, eh, esperamos volver a, a tenerte por aquí alguna vez Bueno, Agur, un abrazo a todos ustedes Y en la lucha siempre nos vamos a encontrar La cuerda que no ahoga pero que apretar Eta es la herencia que les dejamos, brazos cruzados, sin nunca hacer nada. No tan los árboles, huelen como envenenan, empresas sucias dentro de la madre, ojos tapados, sin querer ver nada. Zan berdido, nada ez paganado, botellaz vaciaz, iel baso nebosa Ba, xena esan dugun bezala, e, Andonirekin daukagu orain itzordua Hor daukagu Andoni, telefonanean bestaldean, aldean, ba, ikaiso Andoni? Ba, ikaiso, txaldean e, Ba, ba, hori, zer besatu ikuzu gaurkoan gure ratirako? Ba, mira, sa, ni ni petezu zanio kanala, ba, xa benen kontatzena zen mugitzen da, cerca de Viñanda, no lo hago historia, historias alde de Ontara, eh. Sa na eso de bai, barkatu zer? Sa na ituna de su fuel, ni pichan no kama me ni mugitzenan naren inguruan pichatitzitia. Los paquetes. Ba, ez dakit ze eh, hola, piska gure alorrean eh internazionali, inguruan se ze mugitzen da Barcelonan, ze kolektiboa ze ekin zaiten dira. Bera, baga internacionalismoan enganean edo, oso jarri eta baina, ego lehaztun diken, mendik zaiten duten ez, igual ang jarlan internacionalista dizan, kolitxatekeetan, ebari maizte kontatu izan, zupet, te pasatzen dan, bera, ba, bera, azkeneko gazte dauneko mugitu izan da Barcelonan. Zeren, bueno, ez dakit badak izuen, eh, lau F4 febrero kasua zeindan ze pasatu zan dola, binta seian Barzelonaan hizpillu e, batzuk egon zin etxe okupa batetako festa bat era ba, polizia juntzanean eta esaten omen dutenez etxekuppa horretetikan ba, mazeta baruta omen zuten eta Guardia urbano edo muzipal batz bate trepresikuzi omen zuten eta hori basezetariro atxilogtak ba, du ziuen zazpitik izanziala eta ba, batek Baneko marroia jandu, horrein kartzelan dago, esaten dutenez bera da kulpablea eta eta bazegoen batzearen beste batzuk ja em, kartzela bakarreloitea jutun tiranak. Eta horretako neska bat, joan donazian suizidatu egintzen bere, bere buruaz beste egintuen oso deprestze era mandebora asko eta eta bueno eta niko golpepea handia izan da hemen ba mugmenndu sozietako jendentzako eta bat zere barre lapisaat bak okupazio inguruan eta dabiltzan ba, mugmenndu soentzako ez eta ba oso golpe gogorra izan da eta bueno ba, jonden astean ja honi enttzuteko hurrengogunean bertan ba manifestazioan deko potente bat eginzan emakumenkartzalean em, em, bukatu zona, emakumenkartzalean bukatu zona, poholen hauen. Eta nahiztak izan hori egintzen, jende pilio bat juntzen, mm, manizatzea bat potentea eta, eta txukuna izan zen. Eta gero, ba, irakurrieten ez, baina eko ba, sabota hekintzak edo izaten ari dira, azte honetan txihar bertzelonan, eta ba, adibidez, hau pasea eta hurrengo egunean Ba, Bartzorako kartera edo, edo bire nagusioen moztu zirango izan goziko zerbitan ba, e, neumatiko ekin da kriston atasko montotuzuta no, e, Bartzoran Eta gero ba, beste sogotajeekin zebastantere egin dira. Gero bestal ere, e, maiatzak batiko manifestazioa espaldiko partez nahiko potentia ere izan zan, eta gainera urten e, urterekorroko errekorridoa eta manifestazioen errekorrido mitikoa aldatu eta beengogatik ba Barselonaia, Barcelona, eta Navarraren e, auzo Abeletxe tarano koniñantza Barcelona ba bixea normale errelekoetan ez dela barrio saltos de barrios bajos e, o orla da umanatuta eta, ba, eta, eta eta auzo altuetan eta ba aberats de viene que bizi dira, Eta horti, bueno, horti pasazan manifestazioa. Ez, eta gainera ez pasa bakarrik, batzuk eta atzeko blokeak edo, ba nahiko istilio garaan, eta sortu zituen, eta ez duten etz, banku bat ere zutik utzi. Eta banku guztiak, aseguradura guztiak, eta denak txikipintzian. Eta hori dutu lahorti askotzala pasatzen barte eta bueno eta nahiko istilioa, eta nahiko, nahiko ba, ez eta sortu dituz. Ezan duten ez ja, ez tibutegi lagutziko hori, ba ba hori egiten edo edo goiko sotara joeten ja eh delcatoin hingo dute bideo hori eta gainera eta gainera ba errepresio aldetik ere ba oso gogor jentzi e, bueno ama ba, lachilotu eh egin zituzten eta gaineraneko moduen diskriminatuan edo jurtiran sekretak ba un bagaste eta hartzen eta erregistratzen eta eta 2014 eramaten zituzten. Ta e, e, ah, zer seri ikusi horrek ah, ah, zerbait egonden, e, osea fiskat kontuekin edo, ez? Hor dago ere kolokan e, Barcelonako alkate alkatearen tokia, ez? Hor dago bai bai ordago biztzera ere bai gauza lan ere ba nekeo galduta dauka dauka edo baina orain pasatzen da ere, bueno orain pasatzen da nere hemen auteskunbiak bueno eta sanzional eh autonomikoak eta eta ziogira baziru eta eta orain baleko ba, ba mozoen eta eh ministro interior eztaina zuzendaran konsejillero de interior hau datu gintute eta ziogkoa da zalen e, e, izquierda izquierda unida hemen izquierda lesver zero e, Eta bueno, eta, bueno, naiz eta polizia buru ezan, eta kabroi bat izan, ba, etzano, hain guan, ohengua dan albezain, ba, astoa edo, zehengua, ba, manifagozita sekretatioa zartzitzen, baina, bueno, sekretat, polizia, pa izan, oze, zintzane, polizia dianak, eta juten dia, baina oso, oso, arro, ogeinakak, kristonak montatzen, eta eta, lehen manifestazio manifestazioa gugetu zenean, maiozak batian, ba, urlako, derepetetesean, ez dakitzen, bat sekretat, Komando, ogei oge, sekretako komanduak, eta guntzen, ba, jantela erdia palizatzen, e, e, txilotzen eta eta... Eta bat eraztienak. Bai? Kargak ere egonen ziren ez? Bai, kargak ere egonen ziren ez? Bai, kitzonak, ontzien, zen. Ma, egin, egia egiteko egin zan e, sortu zian izi eta puzkatuz zian banko guztiekin eta bi, bi, bi kotxe partikular puzkatu eta erre egin zidan, bi kotxe pijo pijo puzkatu eta erre egin zidan. Eta guztia poliziaren foruan eta tikan bost-abar ba, metrotan da nahi ikusten zuten bitan eta ni egia zan jarritutan ego, manifestazioan zehar, ez dutela kolena hori e, kargatu. Baina, bueno, gero ja buka eran kargau horrean egin zuten, hor sekretatik jo bat atazieran, eta horre zitzian ba, jendia horrean dizkidunatukia atxilotzen eta eta orain atzotasun komisariatikanean eta izan bat zerada bi eusko furzatu sesta la beste batek aurpegia erretatzeukala mm. ze e, lurretaka arrastakaria era, era mansuteten eta gertaneko estena antesko ikusuenen bai oh, bai ba dago, ba hori bai. horiek izan dira orengoz barcelonetik ekarrezki zugun errezki zugun e, berriak espero dugu beste aldiren batean e, gehia gauza gaiago kontatzea ba eskarik asko andoni vale ba ne zunean hemen nago vale eskerrik asko oi nere Hai, agur! E, eta honekin ja e, bukatu dugu gaurko irrati saioa, hemen dik bihaztetra berriz e, zuekin egonen gara, e, eta ongi pasa. Herri hotxak, bidasa herri mugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.